IB3 Ràdio. Sempre. A IB3 Ràdio. Full de ruta. Bona mà camina cap a l'abisme. El país centreamericà va patir ahir una vaga general i sembla que les mobilitzacions no s'aturaran aquí. Els sindicats i els moviments socials denuncien una onada de repressió a càrrec del govern que presideix Roberto Martinelli, només un any després d'arribar al poder. El símbol d'aquesta persecució és una llei aprovada recentment i que ja es coneix popularment com a llei xorisso. Per conèixer més profunditat aquesta problemàtica tenim a l'altra banda del telèfon un membre de Frenadeso, el Front Nacional per a la Defensa dels Drets Econòmics i Socials al Panamá. Saludam, Andrés del Campo. ¡Bon vespre. Buenas noches. Buenotroncho, ¿qué tal? Eh, bueno, pues este en México hoy nos encontramos haciendo las denuncias públicas desde Frena y Frena noticias quisiéramos saludar a la gente que nos escucha y también pedirles toda su solidaridad en este momento en que estamos sufriendo una represión en donde ha costado la vida de más de seis personas y alrededor de 120 heridos, que en los casos más graves han perdido algunos, incluso la vista, por el ataque de perdigones por parte de la policía. Queremos denunciar eh, lo que está pasando y aprovechar este espacio para... Decirles a ustedes, hermanos y hermanas, que desde Panamá estamos luchando por la libertad sindical porque no se transgredan los derechos humanos y sobre todo también porque los recursos naturales de los cuales se goza en Panamá sean precisamente para los panameños y no las transnacionales. Y eso es lo que precisamente el gobierno neoliberal de Ricardo Martinelli está implementando en estos momentos y desde el mes de marzo a la fecha hemos visto una escalada de violencia en nuestro país primero con 500 detenciones de obreros que se encontraban únicamente manifestándose y ahora culminando con esto, con la huelga en, en esta compañía bananera, la United Street Company, donde precisamente se estaba eh, atentando con una ley que había propuesto de Ricardo Martinelli, la ley 30, transgredir a los derechos sindicales como es el derecho a huelga y también eh, el derecho a la libre eh, organización de los trabajadores. Andrés, uh, cuenta, vayamos por partes, si te parece, eh, digamos cuando empieza, lo has dicho tú, en el en mes de mayo, ¿no? la, el, ¿cuál es el origen de la situación que se vive actualmente en Panamá? El origen como tal es una propuesta que se hace, eh, primero era una, una valoración, una idea que Ricardo Martínez le había planteado, junto con su gabinete de criminalizar poco a poco la protesta social. En el mes de marzo hubo movilizaciones donde cerca de 300 obreros, de 300 a 500 obreros resultaron detenidos en Panamá. De esto en esta noticia casi nada se supo, a excepción de los medios alternativos solidarios que que difunden este tipo de noticias. Y bueno, eh, lo que vimos en ese momento, en el mes de marzo, pues era que la campaña que se estaba pensando pues era ya una realidad, estaban deteniendo ya a los dirigentes sindicales que se encontraban en ese momento manifestándose. Y de ahí a la fecha esta ley ha transgredido también los derechos no únicamente de los obreros, sino también de las personas que... Eh, en este caso, los ciudadanos eh, aportan con sus impuestos, aumentando el, el, el impuesto del 5 al 7 por ciento y haciendo imposible la compra de la canasta básica, que de por sí ya cara aquí en Panamá. ¿Hasta hasta dónde llega la persecución al movimiento sindical? Hablabas de, de muertos, ¿no? Antes. Sí, eh, esto no es nuevo. Uh, anteriormente ha habido... Eh, gobiernos también eh, represores, o sobre todo violadores en el tema de, de libertad sindical. En el caso del de, gobierno anterior con Mantinto Rijos, pues perdieron la vida eh, dos dirige tres dirigentes sindicales eh, que pertenecían al Suntra, que fueron asesinados precisamente por exigir mejores medidas de seguridad. Y bueno, ahora con Ricardo Martinelli, pues tenemos que estas políticas también se han incrementado de hecho al, algunos líderes sindicales llevan llevan días, ¿no? 5 creo en huelga de hambre, ¿no? Actualmente en la cárcel tenemos en este momento el saldo de los compañeros que se encuentran detenidos. Eh, bueno, queremos decir que previamente a la AVEAS Corpus que se había interpuesto en, en los organismos judiciales en Panamá se les otorgó la libertad y o sea la falta de, de derecho a otorgarles una orden de conducción o de arresto a todos los dirigentes del de, Sindicato Nacional de Trabajadores de Construcciones Similares y también a los dirigentes de Frenades y Organizaciones Similares y, y ha salido libre también nuestro compañero Ronaldo Ortiz quien ha hecho una fuerte denuncia del modo en que eh, fue detenido, y sobre todo que el fondo es político. Entonces, estos son los los saldos hasta ahora. En el en este momento, estamos a pocas horas de que se cumplan seis días de una huelga de hambre que iniciara el dirigente sindical, el secretario eh, general de, del Suntrax, eh, Jaime Caballero, para que eh, se exigiera la libertad eh, inmediata de él, porque las... Los modos, y sobre todo, perdón, pero es indignante la manera en que el gobierno panameño ha detenido al compañero y ha sido trasladado como un criminal eh, de los peores, incluso ha sido el plato que han tenido para él. Uno de los puntos calientes de la lucha contra el gobierno se encuentra en la provincia de Bocas del Toro. ¿Qué, qué está sucediendo allí? Bueno, en Bocas del Toro se encuentra la, la empresa, la Next Food company que la bananera, perdón, la bananera que... Eh, donde se encontraban laburando algunos obreros en condiciones realmente desfavorables, bueno, ellos precisamente eh, eh, empiezan una comienzan una huelga eh, exigiendo mejoras salariales, exigiendo el pago de su décimo tercer mes, y en el marco de esta ley propuesta, la ley 30 de Ricardo Martinelli, cuando ellos la conocen y la comparten, pues la deciden también, uno de los puntos era la derogación de la ley 30. Y en estos momentos, pues en, en, en Bocas del Toro, eh, siguen todavía las potestas, el día de hoy se realizó una huelga nacional donde la gente, incluso de la misma empresa, se solidarizó con este punto de la derogación de la ley 30. Eh, hubo unos enfrentamientos ahí fueron no sé, al principio los 10 días eh, en que duró esta huelga y sobre todo la, la represión por parte de, de la Policía Nacional que también hay que denunciarlo hasta cierto punto eh, hemos visto en los videos la gente que, que pueda visitar YouTube se puede dar cuenta que son fuerzas especiales, no es la Policía Nacional común en Panamá, sino son las fuerzas especiales quienes están haciendo este tipo de operativos allá en la provincia de Ocas del Toro y que bueno que después de 10 días se han terminado con un con una un repliegue estratégico de las organizaciones sindicales para evaluar la posibilidad de una estrategia nacional para eh, la derogación obtener la derogación de la ley 30. Esta ley 30, o, o ley chorizo, como se la conoce popularmente ya, eh, no solo atenta contra los derechos sindicales, sino también contra algunos artículos también ponen en entredicho la preservación del medio ambiente, ¿no es así? Y así es, también algo que está preocupando eh, a diversos sectores ecologistas en Panamá es el hecho de que eh, dentro de la ley 30 se permitan a las empresas transnacionales eh, ejecutar eh, exploraciones o sobre todo también explotaciones sin haber ni siquiera han tenido eh, que realizar el, el estudio de impacto ambiental. Esto quiere decir que bueno que las comunidades no van a saber incluso el riesgo que pueden correr cuando se instala una minera, una hidroeléctrica y bueno, es parte también del proceso de privatización que se tiene para los recursos naturales, playas, costas, desde gobiernos eh, anteriores, no únicamente a Ricardo Martinelli también el anterior de, de Martín Torrijos en el intermedio. ¿Y quién se va a beneficiar de esta legislación tan permisiva? Pues bueno se trata nada más nada más que una, de una nueva colon neocolonización de, de, de, de en este caso de de panamá donde estamos viendo que empresas como ibertrola eh consorcios como el que donde está el magnate carlos slim eh y y grandes inversionistas como lo son donald trump. Eh, son los que se beneficiarían directamente de ese tipo de de prácticas y de políticas no no es tampoco en vano que en estos momentos el tratado de libre comercio con Panamá esté esté valorando el el peso que puede llegar a tener después de estas leyes que están eh vendiendo sobre todo permitiendo la venta de nuestro acuerdo. Uh -huh imagino que, que en un país como panamá tan tan sensible al comercio internacional por la presencia del canal sin ir más lejos eh, estas eh, esta legislación no no se haría sin el permiso de gobiernos internacionales no así es así es así es y nosotros creemos que también por eso es importante a través de este medio eh, decirles a todos ustedes los radioyentes que desde panamá estamos eh, presentes haciendo la lucha para que esta ley eh, no sea eh, una ley ya oficial. Eh, recordemos que el decreto por ley en este momento está circulando ya, pero lo que exigimos es la inmediata derogación de la ley 30 la ley chorizo y también, ¿por qué no?, debatirlo como se debe a nivel nacional en todas las faltas de condiciones que, y sobre todo las consecuencias que podrían generar para las para la población eh, aquí en, en Paraná. Uh -huh. ah, Andrés, una, una pequeña curiosidad. ¿Por qué se la llama ley chorizo? Eh, la ley chorizo es porque eh, es una revoltura de varias leyes, sobre todo de varios artículos. Toca desde el tema de eh, los recursos naturales, el derecho laboral, pero también toca temas como la aviación, la libre apertura a la aviación. Entonces, esto representa como un verdadero eh, una verdadera propuesta eh, revuelta y ese es el nombre que se le da al inicio como la ley chorizo. Entendido. Una última pregunta, Andrés. Imagino que la lucha no se detiene aquí. ¿Qué, qué acciones habéis pensado llevar a cabo a partir de ahora? de inmediato lo que lo que frenar eso y desde frenar eso noticias hemos estado denunciando o exigiendo mejor dicho es que la inmediata la inmediata excesa la represión porque sigue sí, decir sí existe todavía persecución, sigue hostigamiento se cree que desde desde Panamá puedan estar siendo seguidos los dirigentes sindicales con pretexto de que los involucren con delitos que no han sido eh, cometidos y que son realmente creadores por parte del gobierno. Entonces, primero la falta es cese a la persecución. perdón Y segundo, pues estamos también convocando a que eh, dentro de los marcos de esta derogación de la Ley 30 se van a estar haciendo acciones hasta que se cumpla todo esto. Y nos invitamos a que a la gente esté pendiente a través de la página w w eh del llamado que se pueda hacer por parte de de los grupos organizados en eso y los grupos de, de movimiento social en panamá para que podamos eh realizar con con éxito esta derogación a la ley que tanto afecta a los panameños y tercero también eh les pedimos toda su solidaridad posible mediante ayuda a la, la gente que ha suficido, sufrido la represión y que lo ciega ...que no pueden trabajar, que necesitan medicamentos... ...pues han sido parte de un juego mediático... Por parte de que ...se, pa se pasó eh, ese día en el hospital y que precisamente hizo creer a la nación que bueno estaba preocupado, pero las órdenes vienen directamente de la Asociación de la, de la para reprimir a esta gente que hoy queda en indigencia, y por eso mismo les estamos haciendo llamado a los hermanos de otros países a que a través de los mecanismos que, que es únicamente Trenarezo determine en su página por internet puedan hacernos llegar a ayudas económicas y en materiales en, en medicinas para la gente que ha sido objeto de la represión, pero también para que sepan que desde, nos, desde nosotros desde acá estamos en, en la más eh, férrea disposición a que no se violenten más los derechos humanos en Panamá y sobre todo a que se reconsidere pues que estas políticas neoliberales afectan no únicamente a un país, sino también estar pasando con nuestros hermanos en Centroamérica. Muy bien, pues seguiremos muy pendientes de la situación en Panamá. Andrés Del Campo, miembro de Frenadeso, Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá. Muchas gracias por atender la llamada Dibete Radio. Buenas gracias. noches. Nada más pudo una última cosa nosotros somos parte de plenao noticias y que también es el órgano oficial de difusión de frenao y agradecerles a todos ustedes por el espacio y decirles a todos hermanos eh, catalanes que mm, nos solidarizamos con toda su cultura con su autonomía y que desde aquí también hemos hemos sentido la solidaridad de ustedes muchas gracias pues queda dicho muchas gracias andrés buenas noches full de ruta y detrás radio